Bla bla Gracias. Eh, bueno, debo, debo estar cantando muy mal. Porque encima si me canto mal, no escucho nada. Así que, perdón. Ah, sí, qué bueno. Esta canción se llama La vida es una sucesión de mundiales. Y se la dedicamos a nuestro amigo Omar. Que no nos debe estar escuchando, porque no nos escucha, no nos va a ver, no nos quiere nada. Bueno, esta se llama, no sé, pues. Porque... Esta se llama Patrulla del Terror. nueva, como la primera que tocamos, y se llama Vagen del Pueblo. Weet verdad wat? Weet je Just go. era hasta siempre amigo, porque me dijeron que diga como llevan cada tema <risa> a una fecha, sí, eh, el martes tocamos en el especial el especial Video Bar, porque parece que pasa con la película. Va a estar tocando el rifle también. Para todos los que quieren ver al rifle. Juan te va a ver. <risa> y después eh, el 31, creo. Creo. Sí, ¿no? Con gira peonza y la liga menores. Sí. sí, Es una muy buena banda ¿Dónde se puede escuchar? En bestiabebe.bandcamp.com Y si no, en Google Bestiabebe y te aparece todo Enter. Enter Y ahora vamos a hacer Una canción nueva también, una más Es una nueva y una vieja Una nueva y una vieja Esta se llama, lo quiero mucho a ese muchacho. Y ahora tengo que poner algo en la guitarra, así que no voy a hablar. 감사합니다. Yeah. Muchacho. No me importa lo que digan de él, yo quiero mucho ser muchacho, yo lo voy. Esta canción es del disco Tom el niño elefante, que se puede bajar de la página del Aptra. Eh, gratis y directo. Y esta canción se llama Sabés. Acá, dos Acá mi, Malenit dice ¿Quién? unos capos. ¿Quién? Malena, Malenit. Malena. So, bestia de B son unos capos, muy lindo sí, como sonan en la hora pulenta. Florencio, Florencio Varela dice, tremendos temas de amor fraternal, los que están sonando de la bestia de B en la hora pulenta. Qué bueno. Y, y nada, mucha gente festejando y arengando. Hay mucha gente despierta. Sí, sí, sí, sí. También a chicas, obviamente, de las ligas menores, sin su. Sin su integrante de rifle. Sin sin rifle. Bueno, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Esta canción se llama El Gran Balboa. Dale. Dos más, bueno, dos más, dos más. Bueno, eh, ahora en especial? ¿Y yo me la aguanto. Y te toco yo solo ahí. Para eh, no te... Es verdad, es verdad. <risa> es verdad. <risa> bueno millonaria, cláusula de recisión. Bueno, la que quieras, Tom. Eh, Esta no me importa darte perdón. ¿Cuál? No me importa darte No me importa perder. I'm